...localmente intensas para esta misma tarde... ...alcanzaremos una máxima en torno a los 23 grados... ...ahora la estación meteorológica de Tele-Elche... ...nos indica 19,4 grados de temperatura... Tras estas elecciones municipales, en el Ayuntamiento se va preparando un cambio de gobierno. Los socialistas han advertido que el traspaso de competencia será ejemplar y que seguirán trabajando en funciones hasta el último día, el 17 de junio, fecha en la que se va a constituir la nueva corporación municipal con los 27 concejales que van a elegir al alcalde de Che. PP y Vox suman mayoría absoluta por lo que de llegar a un acuerdo, Pablo Ruz será el alcalde. Los socialistas tendrán cuatro años complicados en la oposición. Deberán demostrar a los más de 43.000 ilicitanos que los han votado, que deben seguir trabajando desde la oposición por el bien de la ciudad y compromiso hacer autocrítica para comenzar a ver más allá de sus disputas internas. Y ayer saltó la sorpresa. El presidente del Gobierno adelantó las elecciones generales al 23 de julio. El líder del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, considera que cuanto antes mejor, porque dice estar convencido de obtener los mismos resultados que el 28 m Lo que quiero decir es que yo estoy eh, muy satisfecho y muy contento de que eh, antes incluso de lo que habíamos previsto, Los ciudadanos de Alicante, de Valencia, de Castellón, vayamos a poder decirle a Pedro Sánchez lo que pensamos del sanchismo. El coordinador de la campaña local de los socialistas, Mariano Valera, señaló ayer que ya han comenzado a trabajar de cara a esas elecciones generales. Y el portavoz de la Ejecutiva Socialista, Ramón Abad, aseguró que el traspaso de poderes va a ser ejemplar en el Ayuntamiento del Che porque la administración no puede estar paralizada. ...de esa forma responsable y de esa forma modélica, porque la Administración local no puede estar paralizada. La Administración local tiene que estar al servicio del nuevo Gobierno municipal... ...y otra de las instrucciones que se ha dado al Grupo Municipal es que rápidamente eh, nos encarguemos de eh, preparar lo que es esa toma de posesión... ...prevista para la nueva corporación el 17 de junio". Pablo Ruz anunció ayer que desmantelará los carriles bici... ...más polémicos como el de la avenida Juan Carlos I... ...mantendrá la cruz en el Paseo de Germanías... ...comprará la Casa Ramos de la Alcudia... ...y mantendrá las actividades del Día del Orgullo... ...del colectivo LGTBI en el Che. Y la participación fue de casi el 66% y si Unidas Podemos y Compromís hubieran concurrido juntos a estas elecciones municipales, no hubiesen podido evitar un gobierno de derechas en el Ayuntamiento de Elche porque la suma de los votos conseguidos no les iba a dar un segundo concejal. Y en la crónica deportiva mañana vuelven a los entrenamientos los jugadores del Elche Club de Fútbol para preparar el partido de este domingo a las 9 de la noche en el Martínez Valero frente al Cádiz en horario unificado al tratarse del último encuentro de la liga. Y mañana, miércoles por la tarde, Teleelch cubrirá en directo ese partido decisivo del atic balonmano, de las chicas del equipo de balonmano del atic para alzarse con la final de la Liga como campeonas. Informativos en Teleelch Radio Marca En Teleelch Radio Marca elecciones locales Pues en unos minutos les ofreceremos en nuestro programa la entrevista que anoche en Telení realizamos al candidato del PP Pablo Ruz, quien aseguró que va a desmantelar el carril bici de Juan Carlos I y mantendrá la Cruz de Germanías. Anunció otras medidas. Nos amplía esta noticia nuestra compañera Marga García. Muy buenos días. Buenos días, Ros. Horas después del 28M, de el candidato del Partido Popular, Pablo Ruz, agradeció a los solicitanos la amplia participación que rozó el 67% con buenos resultados en las pedanías, el centro, el Raval, sector quinto y la mejora en Carrus, doblando los resultados de 2019. Ruz aseguró que está preparado para ser el alcalde, ser el primer servidor de los ilicitanos y empezar a transformar el Che. Para esto, esta semana se sentará a hablar con la candidata de Vox, Laura Rodil, a hablar del reparto de áreas para responder, así dijo A la mayoría que ha pedido el cambio en Elche. Entre las líneas esenciales destacó el pacto local por la economía que quiere firmar con el Partido Socialista, la puesta en marcha del Patronato Municipal de Patrimonio el de Deportes o los distritos en pedanías a las que se otorga de dinero para que los alcaldes pedaníos tengan la capacidad de invertir Ahora toca resolver y avanzar afirmó Ruth quien también señaló la necesidad de hacer el mercado y devolver el jardín a la avenida de la Comunidad Valenciana, pero también seguir con el proyecto del pabellón deportivo adaptado, la fachada este de Carrus o la reforma del Paseo de Germanías sin la retirada de la cruz. Además afirmó que desmantelará los carriles vicio de Juan Carlos I y el del tramo del Escorchador. El Festival Diversa seguirá celebrándose y comprará la Casa de la Alcudia para que el ayuntamiento sea copropietario del yacimiento junto con la Universidad de Alicante. Gracias Marga por ese resumen de la rueda de prensa ofrecida ayer por el alcaldable Pablo Ruth. Y la candidata de Vox, Aurora Rodil, coincide con el Partido Popular en muchas de sus medidas. Rodil, en la entrevista realizada en campaña en este mismo programa en La Glorieta, dejó bien claro que cambiar el plan de movilidad va a ser... ...una prioridad. Nos lo dijimos claramente... ...el, el PEMUS tiene que ser absolutamente cambiado... ...así como fue votado en el último pleno... ...tendrá que ser votado eh, otro plan de movilidad... ...un plan de movilidad que no... ...que, no, que este nos quiere sacar 1900 plazas eh, de aparcamiento ha desconocido la existencia de las pedanías, 45.000 residentes en pedanías fueron eh, borrados del mapa con este PEMUS. Y además tenemos unos carriles bici, que nosotros no estamos en contra de ningún carril bici, simplemente que no pueden estar tan mal diseñados, que entorpezan los, los servicios de emergencia y la vida de todos. Para llegar aquí a Altavis, tardé media hora. ...pues ante el desmantelamiento... ...de uno de los carriles bici más polémicos... ...el de Juan Carlos I... ...nuestra compañera Iciar Martínez... ...estuvo ayer en la zona... ...para recabar opiniones... ...entre los padres y madres... ...del Colegio Jesuitinas... ...Iciar Martínez, muy buenos días, cuéntanos... ...Buen día Ros... ...hemos estado en el carril bici de Juan Carlos I... ...uno de los que Pablo Ruz... ...se ha comprometido a desmantelar de inmediato... Ese en concreto, junto al de Pedro Juan Perpiñal o el del escorchador, han sido los más polémicos por el tráfico generado por quitar carriles de coches o por estar enfrente de centros educativos y complicar así la llegada de padres y madres con niños a la hora de dejarlos. ...o recogerlos de los colegios. Así que a las puertas de Jesuitinas las opiniones han sido diferentes... ...algunos aplauden que ahora se abra la oportunidad de retirarlos... ...ya que es una promesa de Ruth y otros querrían darle más tiempo a la infraestructura... Los que están a favor de quitar ese carril bici han pedido a Pablo Ruz que cumpla, que cumpla la promesa, aunque conlleve destinar más dinero. La mayoría coincide en que ha sido y es un tema político y polémico y que la ciudad o los ilicitanos no están preparados para ello. ...opino lo mismo... ...es mucho más cómodo cuando vienes a por los nenes... ...por, a ver, por comodidad simplemente... ...creo que todavía no estamos preparados para, para ese punto... ...fue un punto muy bueno para... ...que evolucione la ciudad... ...pero creo que no estamos en ese punto todavía. Pues a mí no me, ...ni bien ni mal porque pasa que yo no vivo aquí... ...no me molesta... ...pero yo qué sé yo lo veo muy estrecho lo que han dejado... ...yo creo que era mejor los dos carriles... ...para aparcar para los niños y todo... ...de verdad que... Antes se podía mejor aparcar, lo que fuera podíamos mejor aparcar. Habremos a ver si ahora ya o sea, la cosa se arregla. Cuando quiten esto será un lío. Se darán cuenta después. ¿A usted pero le, fin. Le parte una buena a, a mí me parece estupendo como está ahora, pero como eso no es lo que uno quiera, sino lo que las autoridades creen. Ya, ...ya nos damos cuenta... ...a mí me parece mayor facilidad para recoger a los niños... ...porque a veces no me acuerdo y miro para un lado... ...no miro para el otro... ...me parece mejor... ...y para los atascos que se nos forman de los coches también". El PSOE analizó ayer lunes los resultados... ...el partido ya dio instrucciones al Grupo Municipal Socialista para pedirle que se mantenga en funciones hasta el último día con la máxima responsabilidad y que haga un traspaso de poderes modélico y transparente, porque la Administración local no puede estar paralizada. Escuchamos a Ramón Abad, portavoz de la Ejecutiva Socialista. Y otra instrucción que se le ha dado al Grupo Municipal Socialista es que rápidamente se haga junto con los... Eh, en este caso con los grupos políticos que van a formar el próximo Gobierno municipal, que se haga un traspaso de poderes modélico, responsable, transparente y que esté a la altura de lo que es la institución del Ayuntamiento de Elche y que el Grupo Socialista, por supuesto, va a hacer de esa forma responsable y de esa forma modélica, porque la Administración local no puede estar paralizada. La Administración local tiene que estar al servicio del nuevo Gobierno municipal. En cuanto al adelanto de las elecciones generales convocadas por Pedro Sánchez para el 23 de julio, el coordinador de la campaña local en Elche, Mariano Valera, ha señalado que ya han puesto en marcha esa maquinaria engrasada. Esta mañana han sido convocadas las elecciones para el próximo 23 de julio, las elecciones eh, nacionales. Apoyo total a nuestro presidente y secretario general Pedro Sánchez en esta convocatoria, en la que desde la Ejecutiva eh, Municipal de Elche ya nos hemos puesto a trabajar. Pues volvemos a las elecciones del domingo. La participación en Elche fue de casi el 66%, eran algo más de 172.000 Ilícitanos los llamados a las urnas en estos comicios en los que el PSOE fue la lista más votada, con el 38,66% de los votos, lo que supuso lograr 43.500, 6.000 más que en 2019. El PP consiguió 42.000, fue el 37,35%, casi 14.000 más que en los anteriores comicios. ...lo que le ha valido para subir dos concejales... ...y colocarse con 11... ...Vox obtuvo el 11,4% con 12.000 votos y tres concejales... ...y Compromís se quedó... ...con el 5,48% unos 6.100 votos... ...Podemos obtuvo 2.400... ...pero la suma de ambos... ...Compromís y Unidas Podemos... ...no hubiera reeditado un gobierno de izquierdas... ...junto al PSOE... ...Contigo se quedó con... ...1.500 por delante de Ciudadanos que obtuvo 1.300... ...casi los mismos que el Alte decide. Pues tras conocerse estos resultados... ...que daba el Gobierno al Partido Popular... ...en coalición con Vox... ...llegaba Pablo Ruz a la sede popular... ...pasada las 11 de la noche... ...acompañado de su equipo y al grito de alcalde... ...tras recibir los abrazos y besos... ...de militantes y simpatizantes se asomó a la ventana de la sede bajo los aplausos de decenas de personas que lo esperaban con globos blancos y azules con el nombre de Sergio Rodríguez. Ruth, desde arriba, dio las primeras medidas que emprenderá como alcalde. Y porque lo vamos a hacer muy bien, porque estamos preparados para hacer muy bien. Aquí ya no se quitan cruces, aquí no se olvide a nadie. Aquí. ¡Respetamos en libertad al que quiera ir en coche y al que quiera ir en bicicleta! ¡Libertad! Pues esa misma noche el secretario general de los Socialistas Alejandro Soler llamó a Pablo Ruz para felicitarlo desde la sede y en esa llamada también aprovechó para hacer lo propio el candidato Carlos González. Hemos llamado el secretario general del Partido Socialista y yo a... Señor Ruz, al candidato del Partido Popular, le hemos dado la enhorabuena, hemos transmitido nuestra felicitación por el resultado que les permite sumar y les permite, por lo tanto, formar el gobierno. Pues este es el perfil profesional y personal del próximo alcalde del Che, Pablo Ruz. Es El Partido Popular vuelve a colocar a Pablo Ruz como candidato a la Alcaldía. Es su segundo intento de conseguir formar gobierno. Pablo Ruz Villanueva nació en Elche, tiene 39 años y está soltero. Se licenció en Historia del Arte por la Universidad de Murcia. Hizo un máster en docencia en la Universidad Miguel Hernández de Elche. ...además entre otros méritos académicos... ...se encuentra su formación musical... ...llegó a cuarto curso de piano... ...en el Conservatorio de Ilche. En 2007 comenzó a trabajar... ...como profesor de Geografía e Historia Contemporánea... ...en el CEU de Alicante... ...y hasta 2019... ...ha sido profesor titular... ...en el Colegio de Fomento Aitana... ...pidió una excedencia de su plaza para desempeñar sus cargos políticos... ...desde hace cuatro años es senador por la provincia de Alicante... ...ejerce como portavoz nacional de educación en el Senado y en el Che... ...ocupa el cargo de presidente del PP desde 2012... ...y el de portavoz del grupo municipal. Es aficionado a las artes plásticas, le gusta el dibujo a plumilla... ...el piano no lo ha abandonado... ...le gusta la música clásica, sobre todo, la ópera. Y practica el senderismo y correr... ...le ayuda a desconectar del estrés diario... ...demuestra en sus discursos políticos... ...un compromiso muy acentuado... ...por el patrimonio histórico y cultural del municipio... ...es cercano y quiere transmitir al ciudadano... ...ilusión y confianza. Radio Marca Elecciones locales. Volvemos ahora a esa noche electoral porque en la sede de Vox eh, la candidata Aurora Rodil se mostró prudente y aseguró que iba a ponerse a trabajar desde ayer mismo para, dijo, servir a Elche como venimos a servir hasta que sepamos que podemos servir a este municipio con armas reales, vamos a seguir festejando, pero con esta alegría eh, responsable y comedida. Yo soy así. A mí me gusta ser muy realista y me, me estoy súper contenta pero las cosas exultantes y exageradas tampoco me gustan. Esto nos espera un trabajo muy responsable, hay muchos problemas que resolver y a eso nos vamos a poner a partir del día de mañana. En Compromís, la noche electoral se afrontó con resiliencia tras conocer que el partido solo consiguió un concejal insuficiente para revalidar el gobierno local con el peso en el Che. La candidata de Compromís, Esther Díez, muy tranquila, aseguró que le reconforta el trabajo realizado. ...durante estos cuatro años... ...bueno pues obviamente no estamos contentos... ¿no? ...no era el resultado que esperábamos... ...sobre todo porque... ...bueno pues el, el poder conformar... ...ese gobierno progresista... Eh, ...es lo que más pesa ¿no?... ...sobre todo en estos momentos... ...pero bueno... ...yo muy tranquila... ...del trabajo que hemos hecho estos cuatro años... ...donde hemos sido solo los concejales... ...pero yo creo que hemos hecho... ...una tarea que se ha visibilizado mucho... ...pero el gran derrotado fue Ciudadanos... ...que se ha quedado al borde de la extinción... ...aquí en Elche, su líder Eduardo García Antiveros... ...dijo que seguirá luchando... ...para construir el nuevo proyecto de la formación naranja. Soy cuente con ello y bueno... ...nosotros vamos a seguir construyendo este proyecto... ...que, que ahora es el nuevo Ciudadanos y... ...bueno, eh, para eso estamos, para, para seguir adelante... Y en clave autonómica, Carlos Mazón, tras ser el más votado y conseguir sumar la mayoría absoluta con los diputados de Vox, aseguró que se presentará para su investidura como presidente de la Generalitat con el objetivo de gobernar para todos. Y sobre el pacto de gobierno con Vox, dijo que lo importante es negociar el qué y no con quién. Las líneas estratégicas de la negociación son 2.000 puntos del programa de gobierno del Partido Popular, que venimos explicando hace cinco meses. Esto no va de con quién, ni con qué sillas. Esto va de para qué. Esto va de gobernar. Esto va de ayudar a la gente. Esto va de bajar los impuestos. Esto va a de defender a la comunidad valenciana. Esto no va de otra cosa. Esto no va de Pepe, Antonio Juan. Esto va con seriedad. En Teleelche Radio marca elecciones locales. Y en nuestros análisis el politólogo Enrique Conejero aseguró que el PSOE tiene por delante cuatro años complicados porque ese pacto amable entre Alejandro Soler y Carlos González puede estallar por los aires ahora que entran en un proceso de renovar liderazgos para ganar las elecciones dentro de cuatro años. Tampoco considera que Puig aguantará cuatro años en la oposición. Le va, le va a ser difícil, no solo por resistir y los dos concejales pueden hacer oposición si lo saben hacer, sino que el pacto amable ese cambio entre Alejandro Soler y Carlos González va a saltar por los aires. Y por tanto ahí va a haber una lucha interna de recomposición del local que, que, que va a necesitar buscar un candidato para o candidata para las próximas elecciones eh, dentro de cuatro años. Entonces eso va a ser difícil compaginar la oposición con esa eh, ...recomposición interna que necesita hacer el partido. También ha señalado que el PSOE se equivocó... ...a la hora de desdeñar en campaña electoral... ...a su socio de gobierno. Bien, los líderes autonómicos y los líderes locales... ...tienen también su, su cota de responsabilidad... ¿no? ...porque claro, eh, muchos de, eh, de, de, de esos desempeños... ...a nivel autonómico y a nivel local... ...dependen obviamente... de. ...los resultados de los socios minoritarios... ...y por ejemplo aquí en Elche... Eh, ...el Partido Socialista hizo una campaña... ...como si hubiera tenido mayoría absoluta... ...desdeñando a socios minoritarios... ...cuando sabía en el que necesitaba el apoyo... ...o que re compromiso resistiera ¿no?... ...para poder gobernar. Y asegura que se ha confirmado un cambio... ...en la tendencia del ciclo político... ...con gobiernos ahora de coalición... Pepe Vox Bueno, yo creo que se ha, se ha confirmado un cambio de tendencia del ciclo político y a partir de ahora va a ser más tradicional en el paisaje político que nos rodea, un gobierno de coalición de centro-derecha y esto es lo que vamos a ver en los próximos cuatro incluso en los próximos ocho años. La estratega política y directora de campañas electorales, Begoña González, señaló que el PP y Vox deben afrontar el pacto de gobierno desde el diálogo y la confianza, porque eso es lo que piden... ...los ciudadanos. Hoy en día la gente lo que quiere es diálogo, no quiere confrontación. Eh, los votantes, lo, los, la ciudadanía, lo que queremos es respuesta a nuestros problemas. No queremos eh, ser, eh, dijéramos, la, los que pagamos todo y que luego no tengamos realmente mm, un valor con eh, la decisión de nuestro voto, ¿no? Entonces, eh, Pablo mm, es una persona que... Que lo ha demostrado durante estos cuatro años, lo suyo es el diálogo, es el hablar, el escuchar, etc. Y creo que ante eso lo va a poner encima de la mesa con, con vos. Y no hay que olvidar que vos suma un, un, un concejal más. Informativos en TeleElch Radio Marca. Y hoy, hoy 30 de mayo, se celebra el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, una enfermedad neurodegenerativa que afecta a más mujeres que hombres y que es conocida como la enfermedad de las mil caras. Aquí en Elche se va a leer este mediodía a las 12, un manifiesto a favor de las personas con esclerosis múltiple, un manifiesto en el que van a hacer un llamamiento al compromiso y la solidaridad con las personas afectadas y sus familiares y en el que también se recoge un decálogo de reivindicaciones, entre ellas un reconocimiento automático del 33% del grado de discapacidad con el diagnóstico, un mayor apoyo gubernamental a la investigación, acceso a un tratamiento rehabilitador integral o la equidad en el acceso al tratamiento farmacológico, además de adaptar... ...los puestos de trabajo y un cumplimiento del 2% de los empresarios... ...que exige la legislación en la contratación de personas con discapacidad... ...o la colaboración de la industria farmacéutica en el apoyo de la, a las asociaciones... ...y en la investigación de, tratamiento, de tratamientos o más apoyos... ...de las administraciones públicas hacia las familias... o tener un mayor compromiso con la accesibilidad universal... ...o mayor sensibilización y solidaridad... ...de la sociedad con este colectivo. Y en la página de sucesos les contamos... ...que la policía local detuvo a un hombre de 34 años... ...por agredir a un agente... ...tras encontrarle droga durante un registro... ...el arrestado iba en un coche con cuatro personas más... ...que se saltó un ceda al paso... ...el sospechoso trató de huir... ...dando un empujón en el pecho a uno de los agentes... ...pero fue detenido y trasladado... ...a las dependencias policiales. ...y hablamos de las fiestas del Rocío... ...se acercan... ...Carmen Rodríguez fue la pregonera... ...de las fiestas de la Virgen del Rocío... ...la fundadora de la Casa de Andalucía... ...dirigió... ...este emotivo acto... ...que dio paso a la festividad... ...en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús... ...la romería tendrá lugar... ...el 9 de junio... ...desde dicha parroquia hasta el pantano... ...en el pregón la Casa de Andalucía... ...obsequió con una placa conmemorativa... ...a Carmen Rodríguez por su labor... ...durante los últimos 33 años... Y el evento continuó con una cena de gala amenizada por la actuación de Yolanda García. Informativos en TeleElch Radio Marca.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 Ja. Hmm.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 Ay, no sé, chica, hay algo en él que me vuelve loca. ¿Será por su seguridad? ¿Porque es tan atractivo? ¿Por su conciencia ecológica? ¿O porque es un friki de la tecnología? Ay, es tan completo. Yo creo que me lo compro. Nuevo San John Tivoli, el sub que enamora, ahora con descuentos inigualables. Tivoli, I love it. Descúbrelo en sanjonalicante.es y en el Alcorta Motor, Sor José Alcorta 35. ¿Buscas calzado de temporada para toda la familia?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 Hablamos con quien sin duda es el protagonista de la jornada. Pablo Ruz, bienvenido mm. a Teleni. Cantado de estar con vosotros, Salva. Bueno, ¿satisfecho con los resultados de anoche? Muy satisfecho, hemos sido el partido que más ha crecido, hemos obtenido 14.000 votos más, hemos obtenido un resultado extraordinario en Carrús... y en las pedanías. Nos hemos quedado apenas, a, como sabéis, a un punto de, del Partido Socialista y somos el partido mayoritario de esa gran mayoría social, 50% de los que fueron a votar, que fueron muchos, que nos, nos pide un cambio, ¿no? Pide un cambio de mayoría rumbo? social? Mayoría social, mayoría de las personas, los que ayer fueron a votar, tienen claro que el hecho tiene que cambiar de rumbo. Y por eso estamos dispuestos a encabezar ese proyecto de mayor social que, que va a ser el, la la, la, nueva, la nueva composición del nuevo gobierno de la ciudad de Elche. Asume, por tanto, que va a llegar sí o sí a un acuerdo con Vox porque lo necesita para convertirse bueno, en la ciudad Bueno, no me calle. he sentado con ellos. Tengo una relación extraordinaria con Aurora Creo que Aurora es una mujer, eh, en lo personal maravillosa lo personal y es médico y conoce muy bien la realidad de la ciudad... de la Pero vamos, estoy seguro y convencido de que como Aurora, tanto Aurora como a mí, nos mueve el bien de Elche y el mejor futuro para todos, llegaremos a un acuerdo. Pero la ha presentado un acuerdo, pero no, todavía no tiene las bases. No, te, estamos en ello, pero vamos, ya les digo que es mucho más lo que nos une que nos separa. Habrá que dividir, evidentemente, habrá que asignar áreas, habrá que, habrá que hablar de qué ámbitos cada uno quiere, bueno, pues en cierta forma, ¿no?, asumir. Pero estoy absolutamente seguro, ya, ya os digo, de que el mandato del pueblo de Elche es muy claro y que vamos a ser capaces de acordar y de llegar a ese a entente ese, a ese ¿no? para el mejor futuro, para la esperanza y para hacer Elche mejor. Asignar área significa que asume que Vox entrará dentro del gobierno. Sí, sin ningún problema. Box entra en el gobierno, pero tengo que sentarme con Aurora, eh, con Samuel y con Raúl, que son los miembros de los tres concejales que han salido elegidos, porque el pueblo de Eche lo ha querido. Es que, es que el pueblo de Eche ha querido. O sea, es, es que es el pueblo de Eche quien nos ha elegido, ¿no? Y quien nos dice, os tenéis que poner de acuerdo para, para avanzar, para, para bueno, eh, iniciar una etapa diferente después de estos ocho años en los que bueno pues hemos retrocedido en tantas cosas. ¿Cuál sería la primera medida que tomaría si es investido alcalde el próximo 17 de junio? Bueno, aparte del acuerdo evidentemente con, con Aurora y, y con, sus, eh, con su partido, yo creo que es necesario un gran pacto local, un gran pacto municipal para trazar líneas de futuro para los próximos ocho años en materia de empleo, empleo juvenil, en materia de generación de suelo industrial, en materia de cultura también… Y yo creo que eso tiene que ser contando con el principal partido de la oposición, que va a ser el Partido Socialista. He hablado con algún miembro de la candidatura y, bueno, pues hemos, también nos hemos quedado emplazados a hablar pronto para trazar todo esto. Esa será la primera medida. Hay que, hay que organizar las fiestas. Por cierto, también ¿recibió ayer que... la llamada de Carlos González? Bueno, yo recibí la llamada de Carlos González, no la escuché. Luego me llamó Alejandro Soler y pudimos hablar en unos segundos. Y me imagino que para felicitarle Bueno, simplemente para hablar del, del, traspaso, de, del traspaso de competencias y de, de titularidad. ¿No hubo felicitación? Es que no, no, no sé, no me acuerdo. Puede ser, probablemente sí, ¿no? Eh, sin más. ¿Y por su parte también le felicito. Yo felicité al Partido Socialista cuando ganó las elecciones, evidentemente. Y bueno, es que hay que recordar que el Partido Socialista llegó a la alcaldía en el año 15 con el peor resultado de su historia. Nosotros hemos subido 14.000 votos, creo que es una cifra extraordinaria que de hecho tampoco tiene precedente en la ciudad. Me decía que le había interrumpido que ya está preparando las fiestas de agosto. Claro, estamos ya preparando las fiestas de agosto. ...y tenemos que ya, esta semana... ...de hecho ya les, he, ya les he comentado al equipo que no hay vacaciones este año... ...porque tenemos que poner en marcha todos los reglamentos nuevos... ...todas las ordenanzas nuevas... ...hay que poner en marcha el Patronato Municipal de Deportes... ...hay que poner en marcha el Patronato Municipal de Patrimonio Histórico... ...y eso requiere aprobación por Junta de Gobierno... ...pleno, aprobación provisional, exposición pública y aprobación definitiva... ...nos vamos a agosto, no hay tiempo que perder... ...después de esos años hay que hacer que estos cuatro años sean fecundos... ...sean ágiles y sean muy productivos y eso pasa por... Pues lo lamento, no hay vacaciones para los colegiales. ¿Cambiará el presupuesto municipal que hay actualmente en vigor? Vamos a cambiar, claro, para dotar consignación a estas áreas habrá que hacer modificaciones y habrá que valorar si conviene hacer un presupuesto nuevo. Pero es que tampoco me he sentado, eh, tampoco me he llamado la concejal de Hacienda, ¿no? Para decirme, oye, Pablo, vamos a hablar, vamos a sentarnos, vamos a traspasar la realidad la información. Bueno, por ejemplo, es un hecho evidente que vamos a perder los fondos de UCI, que financian el 50% del pabellón adaptado al cementerio. Eh, que financian la reforma del paseo de Germanías, que por supuesto la Cruz no se va a tocar, y que financian eh, la fachada este de Carrus, entre otras cosas, ¿no? Se ha perdido por incompetencia. Y ahora habrá que ver cómo, cómo lo hacemos para, bueno, pues es una inversión que habrá que hacer desde el ayuntamiento. Pero todo eso me lo tienen que contar y me tienen que explicar, porque la mayoría ha hablado cuál es la situación, para saber cuál es el diagnóstico y empezar a tomar soluciones. ¿Qué ocurrirá con los carriles bici Bueno, los carriles de bici no son malos en sí mismos, lo hemos dicho una infinidad de veces. Pero hay algunos carriles de bici que se tienen que desmantelar. La semana pasada. Desmantelar. Desmantelar. La semana pasada me encontraba eh, a, uno, a dos eh, conductores de ambulancia en el Raval que me decían: Pablo, por favor, te vamos a votar para que desmanteles el carril bici del hospital. Esto no lo digo yo, esto lo dicen los conductores de ambulancia. Ese carril bici es un atropello ese carril bici es un sinsentido, han convertido la parte posterior de la portalada en un embudo, ese lo vamos a desmantelar, hay alternativa, desde Mariano Soler Olmos, pasando por la parte posterior de, de Huerto de Felipe, llegando por, por eh, calle Curtidores hasta Almásera, eh, y vamos a desmantelar el carril de Jesuitinas. Creo que ha sido una de las causas que han llevado a... ...a esta pérdida de votos de, de compromiso. Pero bueno, eso es pasado. Vamos a pensar en futuro. Del mantener un carril bici no, es el, no va a ser el objetivo principal de nuestra acción de gobierno. Hay que llevar pulso las pontos, hay que, en materia cultural, hay que hacer un plan cultural general... ...para la ciudad, de, de calles, de todos los barrios y pedanías. Hay que incluso plantearse recuperar el templete de la glorieta... ...para tener programación cultural estable en la calle. Hay que generar ¿Y la glorieta? Sí, sí. ¿Y la fuente? La fuente se puede desplazar a la calle de la Plaza de la Fregasa. Pero bueno, esto es una idea que tengo y que habrá que matizar también y por supuesto habrá que tratar en Junta de Gobierno. Hay que restaurar el parque municipal, hay que construir Hayton, hay que construir José García Ferrán de reformarla, hay que ser capaces de transformar a la fachada este de Carrus, hay que conseguir el, el centro de salud de Travalón y por supuesto hay que Mazón, que va a ser presidente de todos los valencianos, va a comprometerse con el Tranvía y además es un compromiso suyo que va a transformar desde Carrus hasta el parque empresarial la Avenida de la libertad, con una gran... ¿Qué fecha se pone para la llegada del trama de Elche? Bueno, vamos a ver los, lo que dicen los técnicos, pero Mazda lo tiene muy claro, ¿eh? Vamos a por todas. Y él lo dijo, si Zaragoza pudo tener un tranvía de 15 kilómetros en tres años y medio, ¿por qué Elche no lo puede tener? Cuando hemos hablado con la candidata de Pux, en estas entrevistas que hemos hecho previamente a las elecciones, ha comentado que si ella entraba en el gobierno le gustaría llevar las, las áreas de acción social y bienestar, al igual que la de igualdad. ...y puso como condición desmantelar la casa de la dona. Bueno, yo insisto, aún no me he sentado con Aurora a hablar. ¿Le gustaría a usted desmantelara la casa de la dona? Yo ¿Permitiría no sé. a usted desmantelar la casa de la dona? No, me, eso Son palabras que tú dices que, que Aurora ha comentado. Yo es que no vi la entrevista a Aurora, ¿de acuerdo? Creo que es importante sentarme a hablar con Aurora... ...que es, insisto, una mujer extraordinaria, que es médico... ...y que conoce muy bien como, cuál es la realidad de esta ciudad. Estoy seguro, y se lo digo, es un mensaje que a los elitanos, ...pueden confiar en que vamos a ser un buen gobierno y que vamos a solucionar problemas y no generar más problemas de los que ya existen. Pero insisto, respeto máximo a las reuniones que tenemos que mantener para conformar un, un gobierno solvente. ¿Piensa que va a ser un traspaso de poderes eh, tranquilo y apacible? Bueno, lo espero y lo deseo, es lo que toca. Nosotros tenemos claro que tenemos las pilas puestas, ya ves cómo estoy, <risa> una energía absolutamente desbordante, porque hay mucho por hacer y porque hay mucho, mucho que desatascar. ...tenemos que desata desatascar contratación... ...tenemos que desatascar muchas áreas que actualmente son una, un verdadero embudo... ...y eso es tiempo, agilidad y por supuesto capacidad de gestión... ...y en eso estamos. ¿Cómo vivió anoche cuando se fueron conociendo los resultados con el escrutinio? Pues mira, eh, en Santa María... <risa> las primeras, las primeras, ...los primeros compases del escrutinio... ...que sabes que en un principio con el 12% no nos daba gobierno estábamos en una casa cerca, en casa de José Claudio, me fui a la Santa María a estar con la Mare de Deu y yo le decía a la Mare de Deu, en tus manos estamos. No las elecciones, ¿eh? la Mare de Deu no interviene en las elecciones, pero sí en la capacidad para afrontar el resultado, fuera bueno, fuera malo. ¿no? Luego ya a medida que pasaba el recuento y ya se fue consolidando la opción real de poder gobernar, pues evidentemente uno ya se relaja y se tranquiliza. Pero, pero no... Fue una noche maravillosa ha sido hasta ahora? la noche más feliz de mi vida. ¿Cómo vivió el recibimiento en la sede? Pues apoteósico, encontrarme con mis padres, darme un abrazo con mi padre, con mi madre, fue algo increíble, ¿no? Y yo creo que eso es, merece la pena, merece la pena. No solo con ellos, ¿no? Allí también en la sede está, por ejemplo, la exalcaldesa Mercedes, no, Mercedes Alonso. Es que Mercedes Alonso... ¿O Ruiz Pareja? Con Sí, sí, sí, efectivamente, y más gente, y, o David Caballero, ¿no? Es que Mercedes Alonso, una de las claves de estas elecciones ha sido unificar todo el centro derecha en torno a un proyecto. Por eso otros no han hecho lo que tienen que hacer. Pero bueno, eso ya es... Eh, aguas pasadas no mueven ningún molino. no Nosotros teníamos claro que había que unir, estar unidos. De hecho, tú lo recordarás, Alba, el Partido Popular ha sido un partido al que nos ha faltado mucha unión. no Estamos más unidos que nunca. Partido Popular está más unido y por eso hemos conseguido, vamos a conseguir la alcaldía, ¿no? Y ahora ya estaba Mercedes Alonso que consiguió el hito de, de, de acceder a la alcaldía en el 11 y había mucha gente, estaba Manuel Tour estaba Daniel Maquiboy, estaba Luis Ángel Mateo, en fin, gente que estuvo y que hizo mucho bien por Elche y por el proyecto popular. Y decimos también que gente que no pertenecía al Partido Popular, como Ruiz Pareció, o caballero. Jesús es amigo, y Jesús, eh, Jesús eh, nos ha ayudado, nos ha aconsejado, nos ha asesorado, y con Jesús hemos hablado mucho porque es una persona muy sabia, que conoce muy bien la ciudad y que tiene mucho que aportar. Y por eso estos meses últimos nos hemos estado viendo y, pues oye, escuchando, ¿no? Al fin y al cabo uno se tiene que fiar y escuchar a los que más saben que uno mismo. Que es casi todo el mundo. Pablo Ruiz Alcaldable del Partido Popular, gracias por estar hoy aquí. Encantado. En por estar con vosotros, Alba. Y de verdad, el mensaje es confianza absoluta. Vamos a hacerlo bien. El Che lo necesita y va a salir muy bien. Comentábamos cómo había sido esa noche en la sede del Partido Popular. La glorieta con Rosmaria Alonso.